5 4 3 2 1 Atención a petición se empieza el programa la otra oreja La otra oreja un programa musicalmente incorrecto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 Hola, hola. Damos comienzo al programa 566 de la otra oreja. Un programa de radio musicalmente incorrecto, lleno de sus versiones sonoras. Es un espacio de resistencia musical. Acá estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Eh, ¿quiénes hacemos este programa, Lara? En la locución estamos con Liliana Daunes, Quique Pesoa y yo que soy Lara Moyano Silva. El ¿y qué más? En Ay. la operación técnica de Ciro Voz. Eh hoy estamos con eh con Diego, con Diego. Este eh bueno, Vozos Edon Nachman. Bien, puedes bueno, decir las vías de comunicación, por favor. Nos podés ver ahora en el YouTube de la Radio de la Azotea. Facebook La otra oreja, donde podés escuchar los programas anteriores mail laotraoreja arroba gmail punto com podes enviarnos mensajes al más 54 9223 582 8700 eh, gracias Lara eh, hay alguien mas por ahí esta Río ¿No? bueno después aparecerá eh, Río y mira lo que tengo acá Esta cajita musical que el equipo de producción de La Otra Oreja está ofreciendo es un trueque. Nosotros damos la cajita musical y los oyentes ponen dinero, ¿no? Es un trueque medio capitalista, pero bueno. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. otra oreja latinoamericana Hace 50 años el imperialismo yanqui era derrotado política y militarmente por el glorioso pueblo de Vietnam. Fue en 1975 cuando la ciudad Saigón, capital de Vietnam del Sur, fue liberada por el Frente Nacional de Liberación de Vietnam y las fuerzas armadas de la República Democrática de Vietnam en la guerra de resistencia contra Estados Unidos. Este formidable evento marcó el fin del intento genocida norteamericano de contener el avance del socialismo en la región. Por bueno, 3 millones de hermanos vietnamitas fueron víctimas de la fuerza invasora yanqui. Durante 16 años, miles de crímenes a manos de la barbarie imperialista, el asesinato en masa como norma, miles de bombas incendiarias, las napalm, contra la población a través del terror masivo, masacres perpetradas por el ejército de ocupación, a los 8 millones de toneladas de bombas o los 75 millones de litros de la gente naranja producidos por Monsanto y Dow Chemical. Hoy la memoria de los pueblos recuerda a los mártires y a los insignes combatientes que hace 50 años dieron por tierra con el enemigo de la humanidad en este heroico suceso histórico que marcó el fin de la guerra de liberación de Vietnam y el inicio de un periodo de transición que condujo a la reunificación del país Al año siguiente. Viva el glorioso pueblo de Vietnam. Viva la resistencia de los pueblos a la opresión imperialista. Y en Latinoamérica nos nos eh, escuchamos. Por Vietnam, por Vietnam, por Ki La Pai Yun. Ki La Ki Jang Ki. Uila la gilas te tras te alimentan de los despo ¿Estás escuchando desde la otra oreja? La otra oreja intergaláctica. Es muy raro que pasemos música en inglés en este programa, pero en este momento vamos a poner Fortunate Son, que es una canción del grupo estadounidense Creedence Clearwater Revival de 1969 pueden se convirtió en tras su publicación en una de las canciones más representativas del movimiento antibélico desatado a finales de los 60 en los Estados Unidos por su intervención en la guerra de Vietnam. John Fogerty, compositor del tema, declaró a Rolling Stone: "Julie Nixon estaba saliendo con David Einsenhower, el, el hijo de la hija de Nixon" con el nieto de Inseid Hauer, ¿no? Otro presidente de Estados Unidos, y daba la sensación de que esta gente no estaba comprometida con la guerra en 1969 la mayoría del país pensaba que las tropas tenían la moral muy alta y que algo así como el 80% de ellas estaba a favor de la guerra pero para los que mirábamos más de cerca sabíamos que estábamos metiéndonos en problemas así declaró eh, Fogarty, ¿no? Por bueno, la canción fue popular durante la guerra de Vietnam y fue fue incluida en varias películas y videojuegos referentes a ella. Narra los pensamientos de un hombre que está siendo reclutado y para la guerra de Vietnam y que no es hijo de un senador eh millonario o militar y por lo tanto no es un hijo afortunado. Entonces escuchamos ahora. Afortunado hijo afortunado Gilden Clearwater Revival Fortunate Son por lo oreja escuchando desde la otra oreja La otra oreja intergaláctica En esto de la fecha hoy no sé eh, también nos recordamos no solamente los 50 años de de la victoria del de la resistencia de Vietnam a la opresión imperialista de Estados Unidos, sino también a los 80 años de la gran victoria soviética sobre la Alemania nazi que terminó con la Segunda Guerra Mundial en Europa. Con bueno, la Unión Soviética fue el gran vencedor. El Ejército Rojo ocupó la mitad de Europa central y oriental, llegando hasta Berlín. Por bueno, el 30 de abril de 1945 el canciller alemán Adolf Hitler se había suicidado en su búnker en Berlín junto a Eva Braun, entendiendo que la guerra ya estaba perdida para el Tercer Reich y deseando no ser capturado por las tropas soviéticas que avanzaban sobre la capital alemana. El ejército rojo emprendió su ofensiva final En Praga, Checoslovaquia, por ejemplo, se convirtió en el escenario de la última gran batalla de la Gran Guerra Patria. Estalló una rebelión popular. La rebelión era la explosión de indignación popular contra los invasores fascistas. El deseo de tomar las armas, sin considerar ni el peligro ni las víctimas. O en Yugoslavia, miles se levantaron contra la ocupación terrorista y sus colaboradores rápidamente eh se transformaron en un ejército guerrillero que para 1945 contaba con medio millón de efectivos. En Italia las masas se lanzaron a la lucha para terminar con el fascismo. Vamos a escuchar una canción Día de la Victoria por eh, un coro del ejército soviético de ese momento Día de la victoria por otro ejército bueno. como él fue de nosotros como en la costa de la luz se cayó el agua eran versos de las paredes este día nos aproximamos como pudimos este día de la victoria para romper este día de la victoria este día de la victoria единою навеск этот радость со слезами на глазове разыет <ten> ен алели ен алели Ночь, у мардановский печально смыкала наша родина отчей. Ни ночи, и в трудную дели. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. День победы, пора как работать. Победы, это просто разнес. И гною на беском. Из земли назо Абинг, абинг, абинг, абинг, абинг Здравствуйте, ма. Возвратились мы ни в свет, посиком вы пробежался по рассвет. Боги в роп, росагали по земле, этот день мы приближали как могли. Этот день абинг. Zor me ngroza. Dhe amet, jet, amet, jet, amet, jet, amet. PYMU PYMU PYMU Nuestra oreja intergaláctica. Bueno, los monstruosos crímenes perpetrados por la fuerza de ocupación nazi, la destrucción sistemática de la infraestructura de la vida civil, la esclavitud masiva de decenas de millones de personas bajo condiciones inhumanas, la ejecución y maltrato en gran escala superaban cualquier cosa que hubiera hecho Stalin. La brutalidad nazi desencadenó una reacción patriótica pero también una lucha desesperada por sobrevivir. La masa soviética, y en primer lugar la clase obrera y los soldados del ejército rojo, mostraron una determinación indomable en la resistencia. Eran los herederos de la Revolución de Octubre. Sus ofensivas encontraron un complemento vital en el movimiento de guerrillas que surgía tras las líneas alemanas. Su fuerza estaba arraigada en la voluntad obstinada para pelear hasta la muerte contra el terror nazi, actitud que también se encontraba en los heroicos combatientes del gueto de Varsovia. Los habitantes de Europa Oriental y la Unión Soviética eligieron resistir a cualquier precio antes de ser esclavizados al servicio del nuevo imperio alemán. Las políticas de Stalin debilitaron la Unión Soviética, el, el triunfo no es suyo. Puso en peligro a la Unión Soviética con sus pactos, su desarme, sus ilusiones. Se podrían haber evitado millones de muertos. Las potencias imperialistas aliadas tratan de presentar la victoria como propia disponiendo de su maquinaria de propaganda, especialmente de Hollywood, ocultando la formidable resistencia de la Unión Soviética y los obreros y campesinos de toda Europa. Volver bueno, expresa trágicamente la tendencia a la barbarie como producto del imperialismo, que ayer se expresó en la Alemania nazi y hoy en las intervenciones imperialistas en Latinoamérica con sus dictaduras y genocidios, en Oriente Medio con la masacre del pueblo palestino, palestino y y la guerra en Irak. Rendimos homenaje a la gloriosa resistencia y la victoria de la Unión Soviética en los pueblos de Europa que se armaron para combatir y enfrentar a la bestia fascista. Ahora musicalmente vamos a, a presentar un tema, un clásico. Katyuska. Katyuska es un diminutivo tierno del nombre femenino Ekaterina, ¿no? Catalina. Es una canción soviética muy célebre durante la Segunda Guerra Mundial sobre una chica que añoraba a su amado que estaba en el servicio militar combatiendo escuchamos Katyushka en español por un grupo soviético florecieron manzanas y peras sobre el río que nublado está katyushka subió por la ribera de este río que nublado está Mientra se entonaba Sobre un águila Una canción La canción Era para su amado Del cual Sus cartas Conservon Filme de doncella buena buena con mi corazón que un soldado en el estado frente negativa hoy esta canción Se da canta le esta linda canción que en recuerdo de su patria cactus cantas esta canción que en recuerdo de su patria cactus cantas esta canción Si terra s'o'l rio che nublado sta, ca ti sa suglio borra rivero, deste rio che nublado sta, ca ti sa suglio per la rivera, deste rio che nublado sta. Estás escuchando desde la otra oreja. Hoy bueno, también recordamos al padre Mujica, cuyo nombre completo era Carlos Francisco Sergio Mujica Chague. Él fue un sacerdote argentino que se destacó por su compromiso con la justicia social y su labor pastoral en las villas miseria de Buenos Aires. Bueno, fue uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo y de los curas villeros. Bueno, fue asesinado en 1974, hace 51 años, por la organización paramilitar AAA durante el gobierno peronista. Y y tenemos la música. Escuchamos a Malilina Ros Habíamos armado un espectáculo para hacer en las villas, en los clubes de barrio, en las plazas, gratis, ¿no? Y este y caímos allá a la Villa 31 y ahí lo conocí y quedé apasionada por el por toda su tarea y por y por él como persona, un ser encantador y un luchador muy claro con su cabeza muy clara. Desde el amor, desde la la política pero pasando por el amor otra vez vuelve a vestirse con su vieja piel se calza sus dos manos sus dos pies y deja solo dos ventanas para ver otra vez afuera y que aquí nos salva la alegría y si está compartida otra vez sin ser un trapecista saltará sin red sobre la pista porque así solo así es feliz feliz otra vez y este tema que introducía Marilina Rosa ahora vamos a escuchar Padre Francisco de Pedro y Pablo, miel cantilo en su versión con Ricardo Mollo, Padre Francisco por la otra oreja ¿O no les pregunto lo que piensas sobre Cristo? Tienen otra preocupación. Padre Francisco le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. fare a invocar la protezione escuchando desde la otra oreja 5 4 3 2 1 sino atención atención se empieza el programa la otra oreja Bueno no eh no empieza el programa pero vos quién sos eh no te presentaste vos eh Estás río ahí. Bueno, no está no está. Sí, si sí, sí, estás y tu nombre y apellido, por favor. De Río Gael Netzmansoria. No Bien, perfectamente. Eh bueno, eh vos tenías algo que decir, eh Lara? Edu, ahora vas a leer los mensajes. Bien, leer los mensajes porque Lara lo indica. Eh, está Jackie de Buenos Aires, Paloma desde México, el Chuza desde Mar del Plata, eh María Eugenia desde la Ciudad de México, Eflaine desde Puebla, eh Eleonora Ubel desde el Gran Buenos Aires, está Nata desde Mar del Plata, Elena Vicente también, Pablo Pablo Cala desde Colombia, Emmy desde la Ciudad de México, Pipo Camargo desde acá, eh Carlos Ruri desde Buenos Aires, Juan Carlos Cuatordio, un caricaturista maravilloso que eh la próxima vez vamos a hablar sobre pues en una vez ya hablamos sobre sobre la nueva serie, ¿no? El Eternauta. Está Sonia escuchando el programa Gabo Cequeira, está Graciela del Sudna, Silvia Luna desde Buenos Aires, em eh, Rick desde de Tlaxcala en México, Electra también desde Mar del Plata, Isabel Cullen desde Buenos Aires, eh, Lili eh también Santiago electricista, Susan de Uruguay. Álvaro desde Medellín en Colombia, eh Gandhi desde Lascala supongo. Eh Ila desde Buenos Aires, Patricia desde Mar del Plata, Gustavo Chávez Pavón desde Mar del Pla desde México, Tatiana desde no sé dónde. Tatiana eh, no sé. Eh Vanessa Adri desde Francia. Bueno, hay muchos oyentes, está por supuesto Guillermo escuchando el el programa y tenemos un mensaje desde desde Guatemala. Escuchamos a a Sebastián, en mis cuadernos de escolar, en mi pupitre, en los árboles, en la arena y en la nieve escribo tu nombre. En las páginas leídas, en las páginas vírgenes, en la piedra la sangre y las cenizas escribo tu nombre. En las imágenes doradas En las armas del soldado en la corona de los reyes, escribo tu nombre en la selva y el desierto, en los nidos en las emboscadas, en el eco de mi infancia, escribo tu nombre. En las maravillas nocturnas, en el pan blanco cotidiano, en las estaciones enamoradas, escribo tu nombre. En mis trapos azules, en el estanque de sol enmohecido, en el lago de vivas lunas, escribo tu nombre. En los campos, en el horizonte, en las alas de los pájaros, en el molino de las sombras, escribo tu nombre en cada suspiro de la aurora, en el mar, en los barcos, en la montaña desafiante, escribo tu nombre en la espuma de las nubes. En el sudor de las tempestades, en la lluvia menuda y fatigante, escribo tu nombre. En las formas resplandecientes, en las campanas de colores, en la verdad física, escribo tu nombre. En los senderos despiertos, en los caminos desplegados, en las plazas desbordantes, escribo tu nombre. En la lámpara que se enciende, en la lámpara que se extingue, en la casa de mis hermanos, escribo tu nombre. En el fruto resplandece. En dos cortado en el espejo de mi cuarto, en la concha vacía de mi lecho, escribo tu nombre. En mi perro glotón y tierno, en sus orejas levantadas, en su patita coja, escribo tu nombre. En el quicio de mi puerta, en los objetos familiares, en la llama de fuego bendecida, escribo tu nombre. En la carne que me es dada en la frente de mis amigos, en cada mano que se tiende, escribo tu nombre. En la vitrina de las sorpresas en los labios displicentes, más allá del silencio escribo tu nombre en mis refugios destruidos, en mis faros sin luz, en el muro de mi tedio escribo tu nombre, en las ausencias sin deseo en la soledad desnuda en las escalinatas de la muerte escribo tu nombre, en la salud reencontrada en el riesgo desaparecido en la esperanza sin recuerdo, yo escribo tu nombre y por el poder de una palabra vuelvo a vivir nazi para conocerte para cantarte libertad este poema de Paul Edward fue lanzado en 1942 sobre la ciudad de París en ese momento ocupada ¿verdad? por la Alemania nazi eh se hicieron miles de copias impresas y se lanzaron desde aviones aliados es un es un poema eh escrito 2 años antes en el contexto de de del golpe fascista a la República Española. Eh, bueno, eh también gracias Sebastián, una hermanazo que vive en Guatemala ahora. Eh Agustín. Ay, no, espera, espera, espera que tengo un mensaje muy importante de Agus y Juaco desde la Playa Dorada y este y también eh de Pablo Kala que sigue escribiendo eh muchísimas gracias a los oyentes. Eh... Bueno, Edu, no decíamos que la oreja tiene mucha que la otra oreja tiene mucha música y pocas palabras? Sí. Cortala con los mensajes. Bueno, eh, está bien, cortámoslo con los mensajes y vamos a la a la a la otra oreja Agenda. Estás escuchando desde la otra oreja y recordando al padre Mujica, porque bueno, también recordaremos al Pepe Mujica, que tenemos las palabras directamente de Sergio de Uruguay. Eh antes pasamos Padre Francisco, un tema de Miguel Cantilo y de Pedro y Pablo que lo cantaron en el Teatro de la Comedia Platense, ¿no? Donde que eligió mi viejo y también estuvo el el padre Mujica ahí en el teatro. Eh pero y eh, ahora vamos a escuchar que empieza con Los Guardianes de Mujica, una banda eh de murga, ¿no? Con León Jeco y Gustavo Cordera. Los Guardianes de Mujica por la otra oreja. Los guardianes de Mujica bajan de lo alto, con sus voces y tambores, Domingo Santo. Son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica desdiosan dioses, son leales a la lucha, un millón de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren ganar. Viene de Mujica, canta ni salgras, meten sin que lo vean por la buena son por la mala, ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no me digas. Es nuestro sin ponerle un verbo al sol que sortear todas las sombras, despertar gente del dolor, por favor Gracias tres palabras mágicas para la vida el amor y el corazón Los de Mujica enfrentan a la muerte, con la espalda al viento sucio, miran de frente. Diamante en la basura, poemas en la quema. Ve bien crede puños, de naturaleza. Eh, los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron, o mintieron. Basta de morir en casa hacer tormento. Nunca más el atropello Nunca más aquel infierno Los guardianes de Mujica Se van a pulieses Esta tu hace credenciales por los días que se vienen amanecen con un reto van del pueblo en pueblo levantan al caído estudiantes sin muros es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de estar gentina el dolor por favor el domi gracias tres palabras mágicas a la vida, el amor y el corazón Dos oh, guardianes de mujika telepaticamente saben quién es quién y quién ha sido Never dan un red salador nota anti globalizadores salude educación gratuita para todas las naciones es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras despertar gentina del dolor por favor eldo mi gracias tres palabras mágicas para la vida el amor y el corazón otra oreja argentina. Y no llegan más mensajes de Violeta desde León, eh cerca de la Ciudad de México. Bueno, no tan cerca, cerca para los mexicanos son 6, 7 horas de viaje, ¿no? Eh Pablo Cala y y sus hijos, muchos saludos y nos manda un tema que pasaremos la próxima el próximo programa, ¿no? Porque se conmemoran 32 años de la desaparición forzada de un líder social y defensor de los derechos humanos, no Pedro Julio Movilla Ganarcio. Eh, pero lo prometemos para el próximo programa. Eh, bueno, y y tenemos eh hablando de otro Mujica el Pepe Mujica que se murió y tenemos eh la palabra de Sergio, un compañero eh no de Hola, un hijo noche. de un desaparecido o un asesinado eh desde Uruguay. Escuchamos buenas noches para todos aquellos aquellas que están escuchando la otra oreja. Este habla Sergio desde Uruguay, este bueno, a horas de ser pública la noticia del fallecimiento de el Pepe Mujica. Bueno, ahí un poco la las apreciaciones bien contrapuestas este sobre todo aquellas personas que eh hemos integrado distintas organizaciones eh sobre todo de búsqueda de la web, ¿verdad? y de la justicia. Este, bueno, hemos tenido como eh una respuesta sistemática de por parte de de Mojica y y de los eh de los líderes de, de la de lo que fue la el MLN, este, digo, de la cúpula que quedó eh de un pacto de silencio que revocó cualquier tipo de posibilidad de avance con la verdad y la justicia. Esto no es este solamente y únicamente en la época en que fue presidente de Uruguay, sino desde mucho antes y que bueno, eso ha llevado a que todavía sigamos buscando información, sigamos buscando la verdad. Este y que no no hemos encontrado muchas respuestas. Este uno de los grandes responsables ha sido José Pepe Mujica. Este hay bueno, todo una un cúmulo de críticas todas muy justificadas en relación a eso. Este y bueno, queremos como dejar eh marcada una posición, ¿no? Porque en esto de la muerte y que se plantea cierta idealización de de una figura mundial como fue la, de, la el Pepe Mujica, este bueno, no olvidar eh implica que también él fue parte de de una conspiración este con militares para aplacar y dejar eh en en lo más oculto eh los acontecimientos propios de una dictadura que torturó, masacró, eh desapareció personas. Bueno, era un poco eso dejar un saludo para todos los oyentes y bueno, pues para dejar una una mirada que en este momento seguramente estén sobiendo flores para a esta figura este que bueno que para algunos representa otras cosas. Buenas noches, saludos para todos y para todas. Bueno, y y es la, la digamos que no tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar que el Pepe Mujica con su imagen eh, humilde eh, mantuvo las papeleras contaminantes ¿no? en el río Uruguay que le dio Monsanto el monopolio de la marihuana y transgénica y la sojaización del campo más allá de la impunidad que que firmó con los militares, ¿no? Bueno, y y seguimos con la música. Eh vamos a escuchar. Ah no, ya no vamos, ¿no? Eh o un tema más. No, ya Unte mamás cuando vamos a escuchar Somos nosotros del rally barrio nuevo ¿No? Escuchamos tal y tan Así lo dicta el sol, somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores del amar, somos los amantes trasnochados de la paz.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 Estos ciudadanos de papel somos la esperanza dibujada en la pared Somos los actores de la cruda realidad somos partidarios de la humana dignidad Somos presidentes de la puta corrupción Somos compañeros de las madres del dolor Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Escuchamos Hasta siempre partisanos eléctricos de Rusia La puso cerco a la huerta Tu mano colorea y guarda Sabrá la historia disparar Cuando todos están acuara Se les despierta para verde Scremando la brisa Con soleste a primavera Far a plantar la bandera Con la luce e tu sonrisa A ah, chi Guardiamo il suonaio E con l'ultima guerra sarà Don bestra la metà Da un razzo libertario Seguiamo sta la carta Come quando ti seguimmo Contam fino al terzo te ons Hasta siamo comandante I like Nos escuchamos en el Facebook o hasta la próxima semana. La otra oreja.